Estamos cerrando punto de partida esta semana. No queríamos dejar de tener el reporte de Laura de una radio Muchas Voces donde se escucha este programa como también Panorama Federal de la situación de Capilla del Monte luego de los incendios. Felizmente el martes aquí en nuestra zona llovió y eso permite aflojar un poco la tensión respecto del... Eh, los puntos calientes que quedan luego de estos incendios tan grandes y, y bueno que comience a humedecerse un poco la tierra. En virtud de, del ecocidio que encontramos las distintas organizaciones comunitarias que seguimos estas temáticas, el desastre ambiental que hemos visto, el sábado pasado se manifestaron en alrededor de 20 puntos de la provincia. Eh, muchísimas de estas organizaciones y vecinos autoconvocados para reclamar las medidas necesarias para atender este desastre ambiental y sobre todo eh, que no se cambie el uso de suelo en las zonas afectadas y que se cumpla efectivamente la Ley Nacional de Ordenamiento de Bosques Nativos. Por otro lado, les podemos comentar que eh, se está haciendo un trabajo articulado entre distintos organismos de los estados eh, municipales de las zonas afectadas de organismos provinciales y del Estado Nacional para atender por un lado a las necesidades de las familias eh, productoras, recordemos que la gran parte de las zonas incendiadas son territorios que habita la agricultura familiar, eh, en ese sentido, se está articulando una asistencia y acompañamiento en distintas medidas, tanto como para reconstruir eh, hogares, como para atender a los animales, el alimento, eh, la provisión de agua eh, y todo, todas esas cuestiones que se necesitan para volver a activar eh, la, la producción de estas familias que han perdido mucho. Y también ha llegado eh, acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eh, entregando elementos, algunos para la construcción, la reconstrucción de, de casas eh, y también artículos del hogar necesarios para las familias que han perdido eh, en la situación de los incendios, eh, sus casas que en ese aspecto se calculan que han sido alrededor de unas 12 familias. En... En este sentido, eh, se está trabajando, decía, de manera articulada y también algunas eh, con los vecinos y vecinas de la zona y algunas organizaciones que han podido acompañar esta tarea para buscar que la ayuda le llegue efectivamente a quienes la necesitan y que no quede nadie afuera de, de este acompañamiento. Esperamos poder reportarles con noticias eh, más eh, alegres en las próximas semanas. Un abrazo y muchas gracias. El verdadero amor yo te quiero decir que vive en un infierno cuando tú no estás, que ya es dificilísimo disimular, pues como estoy cansado de caminar sin un ni motivo donde parar. Bueno, impresionante, ¿eh? la verdad que hemos tenido de todo Hemos hablado de toma de tierras Hemos hablado de Palestina uh -huh. La verdad que Valeria Cómo comunica la compañera, ¿no? Exacto Nos exacto. estremecidos Abrazo para Pablo Gerardo Lano Que cuenta que es de Maipú, provincia de Buenos Aires Y, y bueno, da cuenta un poco de Las discusiones que está viendo a nivel político Siempre insiste mucho, Pablo en lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Y con el debate que es, eh, bueno, cómo construir una soberanía nacional en lo que tiene que ver con eh, los transportes, ¿no? Y donde el transporte fluvial es muy importante, uh -huh. ¿no? Pensemos acá, el Riachuelo, ¿se podría usar para transporte fluvial? Claro que sí, está el proyecto Riachuelo hace muchos años. Ya se hizo incluso, ¿no? te Tengo que dar cuenta de algunos mensajes antes de terminar. Fran de Florianópolis nos dice, eh, ponete una cumbia después de esta te terrible entrevista. Nos dice respecto de lo de Gaza, quedó muy afectado. Dice, se, se notaba que no no podía hablar tu compañero. Yo dejé de tomar café acá, no podía hacer nada. Increíble, y la falta de difusión que tiene toda esta masacre. Acá hay Hostel Israelitas, donde caen pibes y pibas después de dos años de hacer el servicio militar, contra su voluntad. Llegan a América como pájaros que le abren la jaula, dice el Fran. Le mandamos un saludo este desde acá está Florianópolis. Luis Lobo también dice buen día, Lucas, Manu, escuchando la radio. Buena jornada y buen fin de para todos. Mariano Oliva también se comunica mandando saludos. Y tengo quienes son ganadores del sorteo, ¿le parece? Vamos para adelante, dale. Primer premio se lo ganó el compañero Luis Lobo eh, de Valentín Alcina. El segundo premio... Virginia Solari, compañera, se lleva el segundo premio y el tercero es para Jordana Secondi. Así que eh, se van a estar comunicando vía privado el compañero Ramiro seguramente para retirar los premios. Bueno, gente, nos despedimos. Se quedan con Opción, compañera. Gracias, Manu. Gracias a vos, Luca. Tremendo programa, me encantó. Abrazo. Nos reencontramos el día lunes a las 8 de la matina, siempre aquí en Gráfica. Tú eres parte de mi corazón. Qui un du galo. radiográfica radiográfica FM 89.3 radiográfica en movimiento ciudad el gobierno anunciará este mediodía el programa de fortalecimiento para el amba comprende una inversión de 10 mil millones de pesos de los cuales un porcentaje irá al gobierno provincial y otro a los municipios compartidas a los ministerios de seguridad y de justicia y otros para reformas en el servicio penitenciario días atrás en declaraciones televisivas el presidente anticipó que la idea del plan es generar fondos para que la policía bonaerense se equipe adecuadamente y un segundo proyecto llamado centinela 2 que incorpora a cuatro mil gendarmes al Gran Buenos Aires. Entre Ríos. En Victoria declararon la emergencia ambiental y prohíben a campes navegación y pesca hasta el 15 de octubre. La municipalidad decretó hoy la medida en las islas del Delta de su jurisdicción, adoptada, entre otros motivos, por la situación de desastre ambiental debido a la gran cantidad de incendios. También regirá la prohibición para la apertura de paradores y todas aquellas que impliquen circulación en islas, riachos o lagunas. Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud dijo que la islas cifras nacionales preocupan y muestran que la enfermedad se distribuyó por el interior. En conferencia de prensa, Fernán Quiroz sostuvo que en la Argentina la pandemia está evolucionando en diferentes regiones. El funcionario remarcó que en AMBA la curva de contagio evolucionó de manera lenta en gran parte por el decreto del presidente de la cuarentena precoz e intensa. Quiroz destacó que ahora la enfermedad fue sumando casos en ciudades del interior bonaerense y como no disminuyó en AMBA y el resto de las ciudades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 12 de la mañana, 13 grados 3 Siendo nublado en la ciudad De Buenos Aires, máxima de 17 Para hoy y no va a haber precipitaciones No va lluvias el fin de semana Así que eh, hay que quedarse en casa Viendo una peli Terminando de los deberes Y todas esas cosas que se hacen en cuarentena en, De manera cuantiosa Bueno, que entre el solcito por la ventana entonces Claro, y ahí hay gente que es Como yo, que tiene mm, Ventana interna Ajá. Vamos a decir Entonces necesitamos del reflejo, solo en verano en un momentito pasa un hilito de luz directo de, de, del sol Entonces Qué necesitamos tristeza. del de, de reflejo de, de, de, de la pared de enfrente, pero bueno, es lo que hay y nos la aguantamos así Está Nicolás Mojia en la operación técnica, ¿cómo anda Leila Vitar, bien? Muy bien, feliz viernes Feliz viernes Al fin Al fin ha llegado rápido, como siempre decimos, dice se rápido. Una semana programa. muy cargada, pero paso bueno. Pasó de todo, pasa de todo. De y todo. va a seguir pasando a lo largo de este programa. Así es, mi nombre es Lautaro Fernández, le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen acá? Estoy con tapaboca porque la tengo a, a mi querida amiga María. Ahora me voy a sacar el tapaboca en un rato, eh, que llegó hace un rato a casa para trabajar. Así que, bueno...